Buenas noches. Bienvenidos a Círculo de Lector Radio, programa dedicado a la música, cultura y temas de actualidad. Desde Ámsterdam, cable 104.6, Ether 99.4 FM, jueves de las 20 a las 21 horas. También pueden escucharnos en vivo desde www.salto.nl, presionando URL FM. encontrar más información en nuestro blog www.circulo-directo.blogspot.com